Bueno, aquí nos encontramos con el supercampeón OMB, Omar Andrés Narváez, un nuevo desafío subiendo a Super Mosca, ¿te sentís más cómodo en esta categoría? Me siento más cómodo, más fuerte, puedo trabajar más tranquilo, con más energía, más alegre, así que bueno, esperemos que todo eso surja arriba al ring, o sea, nosotros nos podemos sentir muy cómodos, pero arriba el ring se ven los pingos, así que voy a pelear ante un rival exigente, un peleador fajador, un muchacho que, que va para adelante del primero al último, Así que bueno, quizás no puede llegar a favorecer, como que no, pero bueno, estamos preparados para eso. Uno teniendo en cuenta lo excepcional en cuanto a calidad boxística de Narváez, sos indiscutiblemente uno de los mejores boxeadores de la última década, y teniendo todos esos factores en cuenta, te faltaría solamente el pasito de saltar al plano internacional, ¿no? De surgirte de esa oferta, por ejemplo, de ir a México, ¿con quién te gustaría enfrentarte primero? ¿De darse el caso, por ejemplo, el Super o bien en otra categoría. No, mira eh, no tengo a nadie, eh, como quien dice, en la mira ni, ni un boxeador a quien querer enfrentar. Eh, o sea, si yo elegiría a quien enfrentar, eh, sería estaría mintiendo solo, porque ten, tendría que elegir al, sí, sí. al más accesible. Eh, o sea, que el futuro, lo que depara el futuro tenga que enfrentar, lo enfrentaré, y que la historia el día de mañana hable de un campeón, de uno mal Narváez que nunca... No, eh, el, el, el, eludió a nadie, entonces eh, eso es lo bueno, saber que quedarnos tranquilos de que nunca le dijimos que no a nadie y ojalá, eh, después estar peleando con, con los grandes nombres que tiene la categoría moca, Super Mosca ir a pelear a, a su casa o en mi país, o en Estados Unidos, donde sea, en Europa, donde nos no, no dé el destino, ¿no? Si se diera una pelea, por ejemplo, en categoría Gallo, ¿estaría dispuesto a subir? Es, ¿Se cuesta mucho? Eh, no, no mira, ya sería regalar mucho. Creo que soy chico para la categoría mosca, para la categoría super mosca ya tam, también quedo chico, más allá de que, que llego cómodo, pero el boxeo se juega mucho con el tema de, de, de los pesos. Si tuviera más altura, quizás pelearía en gallo, en super gallo, en pluma también. Pero bueno, todo depende de cómo nos vayamos sintiendo eh, paso a paso, ¿no? ¿Tu idea sería.? ¿Firmarte en Super Mosca? y Primero ganar en Super Mosca, firmarme en Super Mosca y que el futuro me diga en qué condición estoy para poder subir o no. Uno entiende que tenés una condición muy especial en cuanto física. Tenés 34 años y estás impecable. Estás mucho mejor que unos chicos de 20 años, por ejemplo. Haciendo futurología, ¿cuántos años pensás que te quedan por delante? Y Cuando tenía 27, 28 años pensaba que iba a llegar a los 34 años y ya tenía que colgar los guantes, pero con 34 me, me veo pleno. Sí. con ganas y yo calculo que dos, tres años más así como me siento físicamente y de la cabeza fuerte y con mi boxeo creo que tengo para un par de años más todavía para seguir combatiendo Una opinión de Sergio Maravilla Martínez ¿Cómo lo calificas? Uno de los mejores boxeadores de la Argentina sin lugar a dudas eh, un estilista bárbaro un, un, una pierna excelente, una técnica excelente mucha velocidad muy pícaro arriba rin, una, una vista que envidiable Eh, creo que muy pocos son los boxeadores de esa, de esa característica. Pero bueno, contento porque es un amigo, lo cono conocemos de muy joven los dos, él eligió irse a España y surgir hacia el mundo internacional desde de ahí y recién hace poco se le ha dado todo ese esfuerzo y me pongo muy contento porque una, además de un buen boxeador es una excelente persona. ¿Hay alguna posibilidad de que pelees a fin de año aquí también en el Luna Park o todavía no se habló nada? De... No, no se habló nada todavía, todo depende del sábado que pase y que ofertas vayan apareciendo. Calculo que ganando más Narváez y apareciendo en la tapa el otro día en Internet, Narváez campeón mundial de la categoría Supermoca, creo que más de uno va a pensar, va a empezar a, a pensar en tratar de desafiarme y seguramente ahí surgirán las la propuestas. Omar, muchísimas gracias por estar aquí en Campeones en el Ring, te escucha la gente de todo el país. Bueno, gracias a vos, gracias a toda la gente que me sigue y ojalá que el sábado 15 de mayo me pueda considerar campeón de la categoría Super Moca y lograr seguir haciendo historia en el boxeo argentino y mundial.